En Sumatra alguien quiere doctorarse a Dino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será reprobado.